Permítame María la maca que tan del artesano albarozo subiría, como homenaje se la brindo yo y representa toda la artesanía de un pueblo laborioso señor gobernador tiene el encanto de la policromía costeña de mi raza que en hilo se bordó tu erma en ella dulcemente para recuerde siempre ...duerma... en ella dulcemente para para que no recuerde siempre <música> quería de artesanía San Jacinto, Colombia, vino a dar Mundo de melodía Tiene mi tierra en su músico telar. Pasa la hebra con gracia y armonía Que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya A fomentar trabajo y alegría En mi pueblo querido, que progresando va Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza, Sancedo Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo A Salcedo. Con el mismo cariño, doño Fernández Adolfo Pacheco y yo querido amigo, Dios lo bendiga señor gobernador, porque nos da precioso pergamino resaltando la nota a una digna labor, de folclorista que en el departamento sirve con sentimientos y lo llenan de honor, marca con ese pergamino, senda de campo florecido, marca con ese pergamino